Mira, eh, siempre y cuando no llueva, uh -huh. las actividades que se van a realizar hasta ahora no están suspendidas. Este, que es este recital, eh, un, un encuentro cultural que se va a llevar a cabo en la escala del municipio este, desde las 19 horas y termina a las 0 horas con con la llegada del 25 de mayo y el centenario, este, mientras que no llueve, no llueve, no, llueve, no llueve, este, lo vamos a hacer. Yeah. Ojalá que, ojalá que no llueva. Mm. Re, Pero, eh, el pronóstico, bueno, recién decíamos que para allá la tarde, noche de hoy marcaba mejorando, así que probablemente ah. pueda haber una mejoría. Eh, eh, Recordando bien la, la hora y cómo iba, a qué hora comenzaba todo esto. Eh, es, comienza a las 19 horas eh, Y va a ser un encuentro cultural Donde va a haber Un recital de folclores y, y bueno, distintas bandas Que bueno que van a tocar hasta las 0 horas eh, Que llega el centenario ¿no? Lo vamos a, a esperar acá Así que Esta es una buena oportunidad para invitar A todos los alabarrienses Que, que vengan a, a la escalinata del municipio ¿no? Bien ¿Cómo, ¿Cómo está la situación, eh, Tano, con con el municipio, con los trabajadores? Bueno, la gente de la barría ya sabe que a raíz de, de, de este conflicto eh, han instalado ahí en la en las escalinatas, en la entrada al municipio, una carpa que, que recuerda que, que están en lucha. Contanos cómo es la situación a hoy. Sí, bueno, nosotros hemos instalado una, una carpa protestando por por un montón de, de situaciones que le está pasando a la familia municipal y, y la situación que estamos hoy es la misma, este, realmente no hay diálogo, eh, no hay este un modo, nosotros pensamos que el que ser componedor de toda esta situación, eh, evidente, evidentemente no lo es, y, y bueno, eh, Nos quedaremos acá hasta que realmente se solucione este grave problema que está pasando la familia municipal, ¿no? Eh, que un Estado, tenemos compañeros un Estado de indigencia total y, y un Estado desesperante. Este, esperemos que el ejecutivo revea la situación y que realmente... Eh, podamos sentarnos a, a charlar en la mesa y, y solucionarle esto a un montón de familias municipales eh, y que las sugerencias del Consejo Eleverante se hagan efectivas. Eso es lo que esperamos, que realmente este, en, el, en el marco del Bicentenario eh, el Intendente tome la decisión de volver al diálogo y reabrir, eh, no sé si reabrir las paritaria, pero reabrir el diálogo con, con el sindicato para tratar de solucionarle este grave problema a la gente municipal eh, ¿Desde la instalación de la carpa no ha habido ningún tipo de, de, de acercamiento de diálogo, de conversación? No, no, no, no. desde que, bueno desde que eh, estábamos en la mesa de negociación y bueno y rompieron el diálogo eso este desde ese momento no hubo más más diálogo o sea que por eso decidimos poner la carpa no uh -huh. porque las actas que ha incumplido el intendente y todo el ejecutivo de actas firmadas de compromiso eh, con el sindicato no se llevaron a cabo entonces me parece que firmar ciertos compromisos, firmar actas y después no llevarlas a cabo eh, no nos parece lo correcto entonces en ese marco nosotros pusimos la carpa esta protestando y, y dando a conocer a, a todo el contribuyente de la barriera la situación que estaba pasando con los trabajadores municipales eh, Yo si no recuerdo mal eh, vos me, me corregís eh creo que una de la una protesta similar que se había hecho anteriormente fue el mismo intendente que se había acercado y había pedido que si levantaban la carpa comenzaba el diálogo esta vez no hay nada que, que vislumbre esa posibilidad o que pueda pasar al, a, a alguna cosa así no sí la verdad que tenés razón este, en ese momento era otra la la actitud del intendente este una actitud de la que hoy realmente Eh, estamos bregando para que él retome pero um, es contraria a, al año dos esta situación o sea la actitud de él es, es contraria no, no realmente no, realmente no le interesa el diálogo y, y bueno y tampoco respeta todos los todos los pactos firmados y convenidos entre el ejecutivo y el sindicato Este, que nos parece realmente algo algo llamativo que, que no no no no no regrese el diálogo así que bueno este esto es como un llamado a atención a toda esta situación para reverla uh -huh. eh, esperemos que nosotros tenemos por ahí que no pero estamos muy ricos, nos consideramos muy ricos en la fe, así que desde ese punto de vista nosotros tenemos eh, fe que, que esto puede solucionarse eh, con concentrarnos a o que se sienten a cerrar las partes ¿no? que es lo fundamental me parece y, y me parece que sería una actitud adulta de parte del Ejecutivo eh, sentarse a, a dialogar, ¿no? Para tratar de solucionar las cosas, porque en definitiva nosotros lo queremos que se solucione la cosa de las 300 familias municipales, no pretendemos otra cosa, Cristian. Claro. Eh, y, ¿Y mañana participan en el desfile? Quiero decir, entre paréntesis, que eh, hoy va a haber una reunión a las 11, y ¿podría confirmarse o no la realización del desfile? Eh, por esto que, que comentábamos antes de este accidente, pero en caso de llevarse adelante, ¿ustedes van a estar sumándose? Nosotros si se realiza el desfile, estaremos realmente eh, ahí este, desfilando en conmemoración del bicentenario y, y bueno, este, y si no se realiza, eh, está bien, estaremos acá en la carpa y bueno nada más claro, este claro. realmente eh, seguiremos los actos protocolares que tiene eh, previsto la el municipio eh Cristian uh -huh. sí sí la la idea de de, de ustedes, de los trabajadores municipales, es eh, estar presente en cada acto como para ir para recordar esta eh, esto que Correcto. está vigente. Correcto, y bueno, desde cada ya que este me da soporto, la oportunidad, el más grande pésame a toda la familia, este o la barrense que, que está pasando por eso están en terrible momento que con la desaparición de del accidente de, de ayer. Eh, así que, de parte de toda la familia municipal, el pésame para esta familia que está atravesando tan difícil momento, ¿no?